Nada más de mí te fuiste con esa infeliz qué importa cómo es cómo qué importa que me va a aumentar la depresión que vas a vivir en el halcón qué importa qué importa sin te fuiste sin decir adiós que no dormirás en Si mi reputación, que te vale vale el te Quiste por debajito y me fastidiabas todos los días para lograr tus sueños y hacerte famoso a costillas mías. Robarse los temas de mi estudio es hacerlo bien. ¿Y qué vas a hacer cuando alguien te pregunte a quién pertenecen esos arreglos y quién los grabó? Dime quién es el falso y quién es el traidor. Te duele que me di cuenta Y pronto a otro le tocará Pero seguirás haciendo daño ¿Y qué fue lo que me enseñaste? Tu humildad falsa Aparentando lo que no tienes Amistades por beneficio Eso es lo tuyo Y a espalda lo que haces es criticar Mírate el espejo Garaza vive tu realidad Que con caretas y mentiras A ningún lado llegarás Yo no se equivoca Y al César lo que es del César y yo no busqué eso Yo no tengo la culpa Tú sí lo quieres Dónde está tu estima Tienes algún complejo Total, aquí nadie te conoce Y eso es lo que más te duele